Sub so so muy asociados. Ey, calcio e associati. Y ya empezó. So so muy de asociados, so. ¿viste? <tose> <tose> <tose> Ustedes bienvenidos a este nuevo programa de fútbol y asociados. Y así es, estamos en esta nueva semana con el análisis futbolero ecuatoriano, internacional, no solo fútbol, algunos otros deportes más. Y bueno, eh, aquí nos, se nos va a presentar el DJ. ¿Por qué ahora estás más de DJ? Sí. Sí, sí, sí, como no, estamos aquí ya en Fútbol y Asociados, soy Borrego, les doy la bienvenida, qué chévere que nos escuchen como todas las semanas, hoy tenemos bastante material, hay mucho que decir, mucho que contar, tendremos invitados, como ya se está haciendo costumbre aquí en Fútbol y Asociados, el FYA Cast, recordarles que este podcast llega gracias al auspicio y al aguante de Metal World. Me, me, me, me, Metal World. Porque Metal World se soría en software y hardware a la orden con Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.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 Tembleque volvió a perder en Copa Libertadores de visitante. Ahora no le fue tan bien, aunque el resultado fue el mismo. Vamos a ir con el análisis de este partido y demás en la Copa Libertadores 2012. Además, eh, tenemos la fecha número 6 de campeonato local. Triunfos, triunfos de, por ejemplo, el cuadro del Independiente del Valle, las gran victoria del Deportivo Quito, la victoria Nacional. Y todo lo que concierne a la Serie A y la Serie B del torneo maturiano. Vamos a seguir insistiendo con el tema seguridad en los estadios. Tenemos invitados. También vamos a analizar qué pasó en esta semana respecto a este tema de la seguridad. Vamos a hablar un poquito de Jaime Iván Caviedes. También vamos a hablar del torneo del Indian Wells, ya se acerca también la Fórmula 1, estamos también jugando eh, estamos también jugando la Champions League, la Champions League de la CONCACAF, demás torneos internacionales, actuaciones de ecuatorianos, en otros no, y es tiempo de comenzar entonces con el programa Fútbol y Asociado. Boat gain vuelta aquí en fútbol de asociados. Como no, como no, como no, gracias al buen Electro Supplies, gracias al aguante del Metal World, porque Metal World asesoría de software y hardware a la orden con Metal World. Además del buen Electro Supplies de siempre, de todos los días, de todas las semanas. Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local y a la vez los repuestos de dispositivos electrónicos que no puedes localizar a sí mismo aquí en el país te los importa, te los trae directamente Electro Supplies 096 82 Muy bien, muy bien. A ver, Eddy, arranquémonos con Copa Libertadores. Vamos a ir con Copa Libertadores. Entonces, una actuación de un equipo ecuatoriano, esta vez fue el Emelec, cuadro que cayó derrotado 1 por cero allá en el conurbano bonaerense, 1 por cero frente a Lanús, en un partido que, eh, bueno, fue el resultado muy similar al conseguido en Brasil, pero el rendimiento no fue el mismo. Hablamos de que de pronto Emelec no se merecía haber seguido pues, de Río de Janeiro con las manos vacías. En cambio, acá en Argentina la situación fue que casi un alivio, que solo fue un 1 por 0 cuando el marcador bien pudo haber sido bastante más amplio. En y... el primer tiempo tal vez no tanto, no sé, no no había... No era tan notoria la diferencia o la superioridad de Lanús, no sé si tú concuerdes. Así Yo es, los primeros 20 minutos que... de hecho fueron sí, buenos para Melec, sí, me fue parece. fue bastante interesante lo que hizo Melec, se arrimó con bastante peligrosidad. Figueroa tiene chispazos, me parece que es muy intermitente, pero hasta donde, les, hasta donde le permite el físico aportarle al club el... Entrega, despliegue y se hace notar. ¿verdad? Bueno, sí, eh, se, se fundió un poquito Luciano Figueroa, luego terminó perdiéndose. Pero a la vez, yo creo que el, el principal punto flaco que, que tuvo el MLec fue su sector defensivo. Eh, tuvo que improvisar, no. Eh, a Fulton Francis que no ha jugado en toda la temporada se lo ubicó en el carril izquierdo. Total falta de ritmo del del zaguero ecuatoriano ahí Gabriel Lachilier y sobre todo José Luis Quiñones lucieron bastante imprecisos Quiñones sale expulsado muy tempranamente en el primer tiempo y eso le dificultó mucho más las labores a, al cuadro eléctrico y empezaba a erigirse Esteban Drer como la figura excluyente del partido al detener balones casi imposibles sobre todo de Mariano Pavone que venía siendo la principal figura del cuadro granate Así es, pero Emelega haciendo el aguante, ¿verdad? Sí, eh, un poquito desesperadamente, ¿no? Porque este... ¿Qué te puedo explicar? Este partido en el primer tiempo realmente... Eh, si te ponías de un tono bastante neutral, el cuadro millonario no merecía pues, estar eh, sacando ese empate que era valiosísimo ¿no? hasta ese momento no veías cómo podía aguantar más El, la defensa no daba para más tuvo que entrar Wilson Morante y con eso se renunció un poco al ataque a pesar de que Nicolás Viñeri no estaba tan encendido eh, Melec había aquí puesto un 4-2-2-2 eh, apostando a Enner Valencia y Fernando Jiménez como con una labor un poquito más ofensiva dejando a dejando pues a, a una defensa de cuatro que se ocupe de esas labores sin embargo obviamente la expulsión de José Luis Quiñones fue clave y se desdibujó un poco este planteamiento en el segundo tiempo no variaría tanto las, las llegadas Val, Valeri y, y Regueiro botaban centros a cantidades industriales y no se sabía cómo Emelec mmm, seguía sacando ese marcador en cero hasta que llegó el centro N pues de Regueiro Pavone capta ese balón en área chica y con remate de, de derecha, esto sí no me acuerdo bien, eh, pone la única para la Lanús. En ese momento me parece que despierta un poco el cuadro millonario, se lo pone a Mondaini, a Polo Huila, bueno que un poquito llegaba a cubrir ese medio sector y por ahí intentó tratar de buscar ese empate, pero ya fue muy tarde y la, las fuerzas y el tiempo no le dieron a los millonarios y de todo este periplo que anduvo Emelec en el cono sur perdiéndose hasta partidos de acá del torneo local pues no se saca nada, se saca cero puntos, cero goles dentro de una campaña relativamente previsible pues estos dos rivales eran bastante bastante fuertes Emelec tendrá de hacerse fuerte en casa puesto que también le va a ser muy difícil pues esa salida en paraguay contra olimpia y deberá apostar a, a ganar esos partidos que igual serán complicados pero no le queda de otra contra flamengo y lanús en guayaquil Qué mala fortuna para Melega en sus dos salidas, haber perdido un jugador y que eso haya sido lo determinante a la hora de perder los partidos Ambos un poco apretados en el marcador, con diferentes suertes en la cancha, pero la misma, el mismo hecho les cruza los dos juegos de visitante, haber perdido un jugador Y eso fue, de, fue lapidario, fue definitivo, creo, en, en la pérdida de los puntos, ¿verdad? Claro, es factor determinante, un poquito menos en, en Río de Janeiro, al fin y al cabo perdieron un delantero como Marlon de Jesús, pero eh, claro fue complicadísimo eh, en Argentina con un defensa menos, tener que reorganizarse, una cuestión muy complicada para los azules, que lastimosamente en este partido sí no, no evidenciaron un nivel nivel bueno, un nivel esperanzador Aquí eh, tendrán que luchar arduamente en su casa Para buscar una clasificación Si MLG no consigue esas dos victorias Estará en serios problemas Muy bien, muy bien Se definirá mucho en, en casa Y ahora no sé si quieras pasar y ver cómo está el otro, el resto del grupo de Melec, te parece Edison para de acuerdo bueno, analizar el, lo que falta el, el, el otro es que el próximo partido se va a jugar en horas de la noche el jueves este programa el estamos 15 de marzo no estamos grabando de miércoles para jueves entonces eh, todavía no conocemos lo que pasará entre Flamengo y Olimpia partido a jugarse en Río de Janeiro Bueno, eh, vamos entonces con otros juegos de Edison Otros que resultados que suman. sucedieron en Copa Libertadores. Bueno, Lanús de que el 13 de marzo abría la jornada esta semana de Copa Libertadores. Después vendría un partido bastante simpático en el cual Alianza Lima derrotó 1 por 0 al Club Nacional de Fútbol. Golazo de José Carlos Fernández, ex deportivo Quito de cabeza para vencer al bolso bueno, Literal mismo... un golazo, ¿no? Sí, sí Oye, ¿hasta, hasta, ¿hasta qué año le perteneció Luis Carlos Fernández al Quito? Hasta el año pasado, supongo ¿Cierto? De ahí estaba préstamo, ¿no es ¿Cierto? Estuvo a préstamo y luego ya y la verdad desconozco un poco cómo, cómo fue la cuestión legal respecto a José Carlos Fernández, un buen delantero sin duda, pero que tuvo mala fortuna, lesiones aquí en Ecuador, el nacional paraguayo derrotó 3 por 2 a Deportivo Táchira en un encuentro muy interesante, repleto de emociones, se adelantó el cuadro venezolano en el marcador, Pese a que el dominio era del cuadro paraguayo Alcanzó a empatar la academia paraguaya Se puso en ventaja, luego empate Y finalmente un agónico triunfo para los de Asunción Que conseguían sus primeros tres puntos de la temporada Y sepultan al Táchira en el último lugar eh, Asimismo el 13 de marzo la goleada de la fecha, si quieres le pones un Hawái, si no, no. Vamos a dar el Hawái. El Inter, Inter de el Colorado, de Porto Alegre, le puso 5 por 0 al Diestrongues de La Paz. Porque usted lo pidió. Hasta eso te, te repaso los resultados de Copa Libertadores del día de hoy. Eh, bueno. Porque usted lo... Sí. Ajá. Sí, sí, dale, dale, Eddie, vamos el cuadro el colorado entonces 5 por 0 de... a The Strongest de La Paz allá en Porto Alegre. Mientras que hoy eh, se jugaron los duelos del grupo 4 y miércoles, estoy diciendo, este programa se está grabando en miércoles. Arsenal en Sarandí cayó 1 por 2 frente a Boca Juniors, lo que es un alivio para el cuadro Ceneice que venía de una semana horrorosa. Y se recupera, pues, Boca Juniors. Fluminense derrotó 1 por 0 apenas a Zamora. Eh, cuentan, yo no vi este partido, que pudo haber sido un par de goles más. Solo le alcanzó para un hito al cuadro tricolor de Río de Janeiro. Eh, hace poco nomás terminaron otros partidos. El Libertad, le, eh, ah, Libertad empató, más bien dicho, 1 por 1 con el club Vasco da Gama. Eso por el grupo 5 Un partido también muy bronco Muy típico de Copa Libertadores Donde hubo buen fútbol y también buena patada Buenos puñetes Y finalmente el Cruz Azul Y Corinthians empataron 0 por 0 Muy bien, eso es Copa Libertadores Estamos justo en el pupo de la Entrando al pupo de la de la copa y al ombliguito y nuestros equipos no están con las mismas suertes hay que me parece que el quito ya lo dijimos y es de dominio público tiene muchas chances mientras que meleg está un poquito en el limbo al momento es complicado cuadro eléctrico Y bueno, nos vamos entonces a la primera pausa musical de este momento El serrosísimo entremez musical Estás poniendo ahí un poco de electrónica, indie, sí, hipster, sí, un intelectualoide un, Una música de diferentes latitudes Aunque ustedes no crean, por ahí estaba sonando Bueno, estaba Da Punto Beat, que es por ejemplo mexicano Estábamos con Cansei Giser Sexy, que es brasilero Ahora vamos a irnos con algo 100% Puro, electro Algo que viene desde La buena Alemania Como no podría ser de otra manera Vamos con digi Digitalism ¿ah? Alemania Ahí nos fuimos, este es un temazo Ya volvemos Alemania y buen tecno Fútbol o suporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en Noruega. Falta aquí en Asociados, gracias al aguante de Metal War, porque Metal Wars asesorían software y hardware a la orden con Metal War. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096 096-82-9096 Estamos de vuelta en fútbol Asociado, vamos a continuar con el campeonato ecuatoriano de fútbol que se Torneo jugó. local Este eh, hasta fin eso. de semana, viernes, sábado, domingo fue la fecha número 6 que se dime dime Edison Bueno te decía estamos en minutos finales el Toronto FC le está ganando 2 por 1 a Los Ángeles Galaxy qué nos importa esto estos son los cuartos de final de la CONCACAF Champions League en el Toronto FC está actuando como titular el jugador Joao Plata en, en cambio en, la, en otra sabe, el Santos Laguna le derrotó 6 por 1 al Seattle Saunders, dos go goles del Chivo Suárez se mandó nomás Mira. y con eso pasan a semifinales del cuadro de, de la Laguna eh, no sabría decirte cuál será el destino del Toronto, eso te lo voy a averiguar luego, pero eh, vamos entonces con el torneo local Estamos aquí en Fútbol Asociado. Te había dicho, el viernes inició con el juego entre la Ulojana y el Manta. Se dio en el Estadio Reina del Cisne, los locales impusieron 2 por 1 al Manta. Parece que finalmente va cuajando esa media ofensiva que tiene poderosa la Liga de Loja. Así es, eh, un partido que le fue bastante difícil, el cuadro manteño está aprendiendo a jugar en la altura, ya no es tan perita en dulce, le tuvo en serios aple, eh, aprietos, de todas formas el cuadro lojano empezaba ganando con tanto de cabeza de mamita Walter Calderón, uno de los delanteros que más goles debe tener en serie A del Ecuador, no tengo la idea cuántas, pero ha hecho goles en Quito, en Liga, en Nacional, en Espoli, Cuenca y ahora se suma Liga de Loja, una carrera muy larga y relativamente fructífera de Walter Calderón. entonces Manta no no se resignó a este resultado. vino el tanto del empate de Cristian Márquez y recién sobre el final pudo imponerse el cuadro de la garra del oso con tanto de Fabio Renato, minuto 87, con eso Liga de Loja empieza a sumar y ya están, en estos momentos estaría clasificando a Copa Sudamericana. Claro, obviamente es tempranísimo, pero más o menos vamos tanteando de qué se trata la campaña del cuadro Loja. En todo caso, es importante ya ir acumulando puntos, haciendo el conchoncito para no tener que estar viendo por el retrovisor y más bien empezar a aspirar algo más. Lo más importante que haya marcado Walter Calderón Y que haya marcado Fabio Renato Me parece que es lo más destacable Aparte de los tres puntos para Liga de Loja Edison Sí, es eh, destacable que empiecen a marcar Porque lo Loja había empezado con una sequía goleadora sí. Este campeonato y era es, preocupante en su respuestas Para ellos es fundamental justamente lo que había señalado El sábado 10 de marzo se enfrentó un equipo que desde un inicio se lo veía bien estructurado, que año tras año estamos diciendo que va en crecimiento, como el Independiente del Valle, quien le ganó 1 por 0 al Macará Teño el Macará probablemente un equipo que ceda muchos puntos ante el resto de sus rivales, nosotros lo habíamos puesto como eh, uno de los candidatos a pelear abajo y el Independiente en cambio lo tenemos de media, de media tabla para arriba fijo el es, cuadro el cuadro eh, ambateño se ha ido desinflando tras su espectacular inicio derrotando al campeón a deportivo Quito. Eh, ha ido mostrando más falencias en su fútbol y dependen mucho de cuán prendidos esté el Pichón Quinteros, Marco Tenorio, Johnny Valdeón. Pero no siempre no siempre es un, un juego así tan dinámico excepto el, el siete quinteros que realmente es lo mejor que tiene el cuadro ambateño, tiene muchos problemas en defensa, una defensa que patea mucho con este Luis Carlos, ya sabemos más o menos a, a qué se atiene, Diego González tras de un gran inicio igual no ofrece tanta seguridad como se quisiera, en un partido que hubo mucha patada, mucho golpe, varios expulsados eh... Caliente, Bravo el partido el Independiente se puso se, se llevó la victoria Con un único tanto de Daniel Samaniego Mediante tiro penal A los 24 minutos Y sigue sumando Independiente Está segundo a un punto del líder que es Liga También en estos momentos Estuviera clasificando a Copa Sudamericana Bajito Sí, sí El buen Independiente del Valle No es tan, bueno, no es tanto una sorpresa, sino más bien una revelación, una confirmación de lo que se esperaba ya de este equipo. La fecha continuó el día domingo, recordemos que no se jugó el clásico del astillero, no hubo el barcelona emelec Partido diferente. Partido inmortal. <risa> Mientras que como tú bien dices, el Deportivo Cuenca, perdón, el Deportivo Quito despertó en Cuenca, venciendo 4 por 1 al equipo Morlaco, los goles de las anotaciones. Minuto 28, Matías Alustiza eh, ratifica con sus anotaciones y sus actuaciones que muy bien decidida fue su continuidad en el equipo de la Plaza del Teatro. Después una de las figuras que incluso ha sido destacado a nivel internacional en juegos de Libertadores, Alex Bolaños, minuto 31. Esta fue es un lindo gol, ah. Alex Bolaños, cual delante... Eh, volante creativo, una pared mágica con Saritama y definió con gran calidad el, el jugador Alex Bolaños. Saritama que ha regresado con todo, además, qué falta le hacía este jugador al Deportivo Quito. Y bueno... Luego eh, hubo una falta penal ejecutada también por Alustiza al minuto 43. Esto es importante como para ir inflándolo al delantero, irle dando la confianza y demás. Luego Fidel Martínez al minuto 46. Golpe de cabeza. Una espectacular palomita tras centro de... Pedro Velasco y en un solo tiempo el Quito le hacía cuatro goles al Cuenca haciéndole quedar en ridículo hasta de su propia hinchada y mostrando pues lo que tiene este equipo que con mucha justicia quedó campeón el año pasado y que se extrañaba un, un arranque tan, tan flojo que tuvo bueno pues de, tuvo una semana maravillosa eh, metiendo dos goleadas está retomando el, el buen camino el cuadro de Deportivo Quito Y finalmente descontaría para el Cuenca Federico Laurito. Mantiene su nivel del año anterior, es evidente que le falta mayor peso, mayor acompañamiento en media cancha. Sin embargo, él hace lo que puede desde lo individual. Fue de penal el gol, pero... Gol de penal, el Cuenca trató de buscar ese descuento en el segundo tiempo en el que evidentemente el Quito disminuyó las revoluciones en, en aras de bueno ya cuidar la integridad de sus jugadores con un marcador que estaba más que asegurado a esas alturas entonces bueno el Quito no, no tuvo en esos momentos mayor trabajo y le permitió este descuento en un partido que, que realmente da, da ver la inmensa superioridad de un cuadro con un buen once y con alternativa interesantes como el Deportivo Quito versus un Deportivo Cuenca que va... se va viendo algunos problemas, ¿no? En el medio sector, por ahí, claro, son... Eh, para mí, el que está debiendo es Mike Rodríguez, de pronto no se mete bien en los partidos, es ese enganche que está siendo ausente, entre la labor ofensiva de Robles, de Matute, que mejor campaña tuvo el año pasado este juvenil, Eh, por el sector izquierdo Roberto Valareso está uh, experimentando un nuevo estilo de juego, una nueva posición obviamente ese ese por siglos fue el del mundo. ahora tiene que ahí arreglarse las del joven jugador cuencano y con lo y que en tiene Cuenca central, ¿tiene realmente es poco hasta el momento tiene problemas en la saga central Eh, alternan mucho con Dayson Méndez que salió lesionado con Gregory González, Carlos Castro etcétera, etcétera, etcétera no le está yendo también en ese sector principalmente, Marcelo Jeda hace lo que puede pero eso te había advertido en el primer partido al Cuenca le hacen muchos goles en la primera fecha cuando Barcelona también le hizo tres y eso va a tener problemas el, el, el portero es atajador Ojeda pero aún así es cierto que recibe bastantes anotaciones Técnico universitario, Liga Deportiva Universitaria empataron uno por uno. Partido Uf, bravísimo. Partido polémico, este. además. Hubo de todo aquí. El técnico le empata a Liga con un hombre menos en los descuentos. Esos resultados que arden un montón. Pues, eh, este resultado me pareció el más justo en este partido. Si bien, bueno, Liga... Buena parte del mismo estuvo en ventaja por jerarquía propia de sus jugadores, como Claudio Bieler, que fue traspase del, del otro que marca la diferencia, como es Manso. Eh, sostenía esta victoria, pero sin embargo, siempre fue el técnico universitario arrimándose, perdiéndole el miedo a, a ese cuadro que se le ve pues arriba como como liga como supuestamente inalcanzable en un estadio que estaba repleto jafana eh, jafana estaba en cuanto hinchadas daba daba para la asistencia que se vio repleto es... y hubo denuncias de gente que se quedó fuera del estadio con boleto en mano Esta es otra de las de, ya, ya les vamos a hablar rueguito también es otro Otro de los puntos a tomar en cuenta en la seguridad en los estadios es que siempre, hay muchas veces pasa esto, no gente que se queda afuera con entrada en mano, no se sabe si es que venden más allá de la capacidad los boletos, si es que hay mucha gente colada, eh, y en todo caso ambos los factores son causantes de, de este tipo de malestares y que por suerte no han de, de derivado en tragedias, pero bueno, eh, metiéndonos al partido, así mismo... El gol de Alex Colón llega ya en el minuto 91, un remate ahí con rebote desde el borde del área. Se dice que se come un poquito, Domínguez, este este gol. ¿Qué te parece? Yo no creo tan así. Hay, hay mérito en Colón también, ¿no? A veces se exagera la nota culpando al a los porteros y no se ve la virtud del, del delantero. Mm, yo creo que el disparo viene de lejos, ¿no? Y se supone que el arquero y un arquero tan largo y alto como Domínguez puede tener el chance de, de acomodarse y tomarse el tiempo necesario para estirarse lo largo como es él. Este no tipo será. de porteros son susceptibles a estos goles de que es que van de larga distancia pero arras. Eso bueno eso, eso eso no me dejaste de terminar de decir no pero como es... el disparo fue abajo a veces eso complica sí complica a los a los porteros hasta agacharse ya ya pasó el balón. Así es bueno un justo es empate un buen disparo en... no. Sí, para mí me parece un bonito gol, eh, un justo empate entre técnico y liga, este cuadro ambateño también está eh, jugando un buen fútbol, de pronto ahí los siete puntos podrían parecer insuficientes para el cuadro ambateño, pero no nos olvidemos que ha jugado frente a liga, frente al Deportivo Quito, frente a Barcelona, frente al Nacional, entonces ha tenido rivales eh, complicados este cuadro y, y viene en una campaña bastante buena. Sí, oye, ese detalle yo la verdad ni se me había pasado por la cabeza y habla muy bien de lo que va haciendo hasta el momento el rodillo ambateño. Oye, ¿y tú qué crees respecto del arbitraje aquí? Bueno, sabes que yo más bien te... te... Te pongo el pase a ti porque yo estaba en la cobertura de Quito Cuencas y no le, no le eché mucho ojo al tema arbitraje de este partido. Se habla de situaciones que no se sancionan igual. Aquí se lo echó a Arlín Ayoví, si no estoy equivocado. Sí fue echado a Arlín Ayoví eh, por reclamos, por... Bueno, no se juzgaron jugadas bruscas de la misma manera. Argenis Moreira estuvo sorprendentemente muy violento, y si él más no, bien podía... a mí no me sorprende que sea violento Argenis Moreira ¿no? <risa> bueno, sí, más él más, él más bien costumbre. pudo haber salido expulsado en el, en el juego más no Arlene Ayobi en ese tipo de, de jugadas que, insisto, no se sancionan de la misma manera y que generaron reclamos de parte de la gente de liga que no se sentía conforme con el resultado, pero el marcador, como tú bien dices, fue justo Y bueno, respondió a la dinámica del juego. Justo de, de, dentro de, de este tema arbitraje, hay veces que... ¿Qué, ¿Qué fue el árbitro? No me acuerdo. Si fue Intriago y el colmo. No, no. <risa> no, ya no. Que pitó ahora Nacional de Paraguay con Táchira. ¿Cómo lo viste? Do, dos rojas. La clientela normal de Intriago. Más amarillas porque se le portan majaderos que por falta. Uh -huh. Entriago puro, sin duda. Bueno, eh, eso con este partido técnico Liga en el Atahualpa Nacional derrotó 2 por 1 a Olmedo. Finalmente eh, gana ya el Nacional, sí ya tiene dos, dos victorias seguidas, el que está complicado es el Olmedo, que al menos bueno ya hizo un gol, es lo único que conseguía hasta ahora marcar un gol porque cero puntos mantiene todavía ¿no? en la tabla, así es una situación muy preocupante, se habla de un de un futbolista prieto. No, no, no es que sea Prieto, sino el apellido es Prieto. <risa> ok. Que va a venir a, a salvar, al menos. A, a reforzar al cuadro del ciclón. Que, bueno, el Nacional estaba cómodamente ganando tantos de Dyson Preciado. Minuto 20, Edmundo Sura, minuto 62. Y sobre el final se puso el drama. Gustavo Nazareno ponía el descuento al minuto 87... Y por ahí se, se habló que le metió miedo el cuadro del ciclón a, a Nacional, pero básicamente la historia es que el, el cuadro del Olmedo tiene un plantel muy limitado y demasiadas desatenciones de defensivas le permiten a los equipos rivales anotarle con relativa facilidad. Fíjate que Nacional también tenía problemas en ofensiva, le hizo dos goles relativamente al paso entonces, bueno, Nacional va poco a poco recuperándose tras un mal inicio pero eh, ese cuarto lugar es un poquito mentiroso el Nacional todavía no juega con el Quito no juega con Liga, no juega con Barcelona no juega con Emelec A ver si, si mejora ese volumen de juego en el cuadro criollo Y está probando bastantes elementos en ofensiva me parece a mí Sura en un inicio fue eh, un, un una especie de, Volante. de llanta de emergencia Y porque Juan Luis Anango no recordemos está suspendido Y la cosa es que le ha funcionado, ha hecho tres goles, ya es mundo Sura Todos sabemos que de pronto es un jugador con no muchas capacidades técnicas, pero bueno, he estado anotando y eso es, eso es lo importante. Ya vuelve Juan Luis de Nangonó a ver por qué se decide Saralegui en la próxima fecha. Ha puesto a Gobea y a Marcos Caicedo. Yo creo que todavía no no se adaptan bien estos dos jóvenes. Un poquito mejor le he visto a Marcos Caicedo. Eh, estuvo Batioja, de ahí no estuvo más. El que ha tenido relativa continuidad ha sido um, Rieder Alcívar en la defensa. Ha alterado bastante los módulos tácticos. Aralegui ha hecho línea de tres, luego línea de cuatro. En los dos últimos partidos hemos visto eso, que saca a Rieder Alcívar y deja una línea de cuatro de lo que inicialmente se había parado con tres centrales en el fondo. Y eso con Nacional todavía no convence mucho su juego. Y tiene otro, otra oportunidad de seguir sumando en la difícil cancha de Puerto Viejo, difícil por el, básicamente por la condición en la que se encuentra en la cancha del Real Estamarindo, es cuando sea el partido con el Manta. Importante la victoria del Nacional, o sea, aunque sea ante el colero, pero necesitaba ir reafirmándose este equipo que... Andaba con bastantes polémicas encima, bastantes, claro, era. bastante bastante bulla se hacía sobre la continuidad de Saralegui. No, no, y situaciones económicas. Sobre la ¿no? cuestión exactamente de atraso en los pagos a Resulta jugadores, que la, la, primas incluso de claro, contratos. La dirigencia del cuadro, creo yo, estaba esperando por la cuota de Frickson-Erazo de Barcelona, que de Barcelona también tenía muchos más problemas en esta semana. Y todavía está reclamando el Nacional. Uh, sí, no. Ya, ya, se, ya, se supone que esa esa cuota de Frickson Herazo está depositada. Ya hay alivio en el lado de Nacional. Ahora la cosa está en Barcelona. Hubo muchos problemas. Eh, siguen las deudas con los elementos extranjeros de temporadas pasadas. El tema de Herazo y su desalojo del del departamento bueno eh, eh, tampoco no, no no exageres a ver bueno dios no no que lo nada, desalojaron le... en, en las redes sociales no y, y el hashtag hagamos vaca para el departamento de Eraso pero bueno tuvo tuvo problemas ahí pero no lo y, y lo desalojaron lo que sí ya ya empezó a dar el, la la boquita de Eraso dio la la primera el primer sin sabor el primer malestar a Barcelona sabemos que Frickson Eraso es un jugador que no se guarda nada que bueno, habría que aplaudirle su honestidad, pero a veces raya, qué sé yo, la imprudencia, no sé Porque siempre, siempre sus declaraciones son polémicas Es muy joven, se ve que es una persona muy rápida para pensar Muy elocuente, además porque se expresa bien Y le gusta hablar, le gusta hablar erazo, no tiene pelos en la lengua ...y no fue desalojado... ...tuvo problemas con el pago... ...y eso sí, le reclamaron, le hicieron el reclamo... ...y él exageró tal vez un poco la nota... Sí, ...diciendo que del... ya me echaban del... ...del departamento y tal... ...pero es bueno... Del... ...es bueno que los jugadores... ...también sepan reclamar... ...sus derechos... ...lo que es suyo, sin duda... Sí, y... ...dos lucas que ha sido el, la, la cuota del departamento... no ...desconocí el monto Edison... ...sinceramente... Pero para continuar con lo de Barcelona... Y terminar con eso tal vez campeonato nacional... Es importante decir... Que el cuadro torero al menos... Está intentando dar la cara... Y está tratando de sobre la marcha... Solucionar los problemas... Es que Barcelona esa será una historia... Que se repita durante al menos... Unos 5 o 6 años... De aquí en adelante... Hasta que pueda subsanar todas sus deudas... Porque de ser la deuda tan grande... Como se afirma que es... A mí me parece que Barcelona no tendrá menos de 5 años de estar, la, de estar pagando deudas. Es que imagínate, seguramente personas que manejan administración saben que pagar 15 millones de deuda... ...eso incluso para una empresa medianamente grande y poderosa representa un proceso largo... ...no es algo que normalmente se hace de un solo plumazo. Y en este caso, en un equipo que está en plena competición, que necesita reinvertir el dinero que no tiene o que no tendría tanto capital como para hacer las inversiones y al mismo tiempo pagar las deudas, le, le va a tomar algunos años. Entonces esta situación se va a seguir repitiendo. Lo importante es que al momento, como se lo está intentando, parece manejarlo con más seriedad a Barcelona, se están cumpliendo primero con las deudas y también se está buscando la manera de generar recursos. A Barcelona le han ayudado las buenas taquillas que ha tenido. El otro día vi que tenía un promedio de veintidós mil aficionados en, o algo así veintiuno mil aficionados en est, hasta lo que va del campeonato que es muy bueno. Y con esa plata creo que se ha ayudado un poco Barcelona y también está la solvencia de sus dirigentes. Que obviamente esperarán seguir con buena racha, buenas asistencias para irse resarciendo. También no nadie está poniendo plata a vaca ni regalando un solo centavo. Y creo que es, es importante ver... ...como a pesar del de los problemas internos que haya habido... ...Subeldía por ejemplo... ...exige que se cumplan los, los las obligaciones económicas... ...él dijo que está bien que reclame reclamara, respalda también a su jugador... ...pero al mismo tiempo actúa como un mediador entre los jugadores y la directiva... ...o sea, me parece que hasta el momento en Barcelona... ...o al menos lo que se puede ver, no hay nadie que esté todavía en contra o creando posiciones eh, de sabotaje o que generen realmente mal ambiente dentro del equipo será será cuestión de ir que vaya solucionando sus problemas económicos paulatinamente y progresivamente pero ha sido más o menos un millón de dólares que Barcelona ha tenido si haces el cálculo es más o menos un millón doscientos mil lo que Barcelona está pagando progresivamente en deudas a jugadores en el extranjero y a nivel local que es bastante sí bueno Pero lo importante eh, es que las está pagando entonces lo importante es que se traduzca en un buen rendimiento en la cancha por ahí ha tenido un par de tropezones de local y eso le le va a costar al menos en este en este primer semestre me parece resultados de serie B eh, los los bueno vamos con los resultados de serie B te decía El ferroviario se venció dos por cero a Rocafuerte, el River cayó cero por uno frente al Mushuk Runa y, ¿Y esto, esto claro ocasionó que le apedren al al bus que llevaba la gente Mushukruna. reaccionó no hasta bien eso pues? Como es así no eh, es el, el dato el dato de seguridad de los estadios campaña que estamos haciendo siempre pero increíble no en Serie B entre dos equipos muy jóvenes que se dé esta situación, es que estamos hablando de un problema complicado el, la, el cabezón Cleber Fajardo renunció a la dirección técnica de River, está en último lugar está arrancado mal cuadro guayaquileño Espoli 3, Grecia 2 en Quinindé Valle del Chota 0, Azogue 0 Ute del Cotopaxi 1, Inbabura 1 y el domingo Quevedo 1, Católica 0 así es eso en cuanto a la Serie B que también ya ha iniciado en el Vamos tres fechas en el Ecuador. ¿Qué? Llevamos tres fechas, te decía. Así es. Entonces, es tiempo de irnos a la siguiente pausa musical. Hemos analizado todo lo concerniente a la fecha pasada de Copa Credife. Está jugando el Indian Wells en estos momentos. Cuatro por dos gana del Potro a Denis Istomin. Saque para el jugador de Uzbekistán en este momento. Y bueno, ya regresamos con Fútbol y Asociados Y el tema tertulia del día para el siguiente bloque Vamos a irnos a algo con algo de Electro Muy sabrosón Vamos a irnos con Drop the Bomb the Cut Copy Del álbum My Truck of Numbers Estos De la panas. banda de Luxo ¿Qué? De la banda de Luxo <risa> Estos panas son australianos, tienen ahí un estilo heredado del... Son admiradores de ahí de Daft Punk, como todos los buenos grupos de indie electrónico, ¿sí o no? Pues el... sí, es un referente, el cuadro, El cuadro, ojo. El... el grupo franchote. El grupo noventero francés. Ahí vamos, Drop the Bomb, ya regresamos. Muy... Unos sonidos muy funky, muy sabrosones. Espero que se lo disfruten. Ya regresamos. <todo> De regreso gracias a Metal World porque Metal World asesoría en software y hardware a la orden con Metal World Además, como no, Eddie, gracias al buen Electro Supplies. No, no, no, no. Electro... <risa> Electro Supplies. No. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 Recuerda que también nos retransmite los días viernes XS Radio Online del Ecuador. Sí, un saludo inmenso a todos quienes nos escuchan en la retransmisión de XS Radio Online del Ecuador. Eh, se acabó el partido entonces entre el Toronto FC y Los Ángeles Galaxy, triunfo del cuadro canadiense, que bueno, actúa en la MLS, pero canadiense al fin. Con ese 2 por 1, clasifica las semifinales el cuadro de Toronto, dejándole atrás al poderosísimo Los Ángeles Galaxy y sus figuras mundiales. Y va a jugar la semifinal contra el Santos Laguna de Chivo Suárez. Se encontrarán ahí ecuatorianos entonces. Así es y así mismo en la, la otra semifinal está el Monterrey que también milita Walter Ayoví que, que se mandó uno o dos goles, no me acuerdo bien uno, ayer. Uno, uno hizo, uno, uno hizo Contra el, contra el Monarcas Morel. Morelia de, de Joao Rojas, pasó Incluso Monterrey. Incluso Joao también tuvo chances de marcar pero no le fue posible, pero de ahí sí marcó uno Walter Ayoví Entonces tres de los cuatro semifinalistas de, de la Champions de la CONCACAF tienen participación ecuatoriana Que es muy bueno para nosotros, finalmente ya a, a mediano plazo se ve como un buen mercado Una buena oportunidad que nuestros jugadores estén fogueándose en el mercado norteamericano del fútbol Que aparte de generarnos a nosotros buenos ingresos a nuestros clubes y obviamente a los familiares de nuestros jugadores, los tiene por ahí a todos medios juntitos. No sé hasta qué punto realmente pueda hacer eso beneficioso, pero creo que puede ser una ventaja que todos anden por ahí jugando. A nivel a selección todos. me parece súper beneficioso. Sí, ¿Sí? a, a todos se Mira, tú te ves los sem, los cuartos de final, semifinales de estos torneos Y terminas de ahí revisándolos a todos los jugadores Por fortuna se terminan enfrentando Y como están en buen nivel Ves los resúmenes O sea, al fin y al cabo todos andan por ahí Entonces los puedes estar viendo, los monitoreas Y eso, yo creo que sí ayuda No es tan Y que... bueno, los que, los que juegan ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, te escucho Oh, eso, eh, tenía un anuncio extraño eh, y quienes juegan en México especialmente no se desadaptan de nuestra geografía básicamente, eh, Monterrey sí. tendrá que esperar a, al ganador de Pumas del UNAM contra Isidro Metapan del Salvador, y bueno ahí no hay ecuatorianos hasta donde yo sepa y bueno, interesante esto de la CONCACAF Champions League vamos entonces con el tema seguimos con seguridad en los estadios Me habías contado que tienes por ahí un par de entrevistas. Sí, Me, sí, nos, en esta presentas. pude conversar con el señor Jorge José Erazo, padre de David Erazo, hincha del Nacional que murió. Todos lo recordamos. Ahora, a propósito de todo, del hecho violento que se dio se significó en el estadio de liga le hice ahí una nota sabes que bueno fue difícil realmente hacerle la nota es es complicado topar esos claro, temas no es un tema delicadísimo sí Pero el, no el, no no no no no te sientes no te sientes cómodo entrevistando porque también la persona a la que estás haciéndole las preguntas tiene un gran recelo, un gran recelo para responder por ahí la calidad de la entrevista puede no ser muy buena Y debe y se debe principalmente a, a esas condiciones, ¿no? Hay, hay un celo, hay... Um, no sé, todo lo que encierra esto como un caso de... En el que también se se ventila mucho morbo por parte de la gente que... Uh, al padre de la víctima en este caso le, le podría molestar y le incomoda, ¿no? ¿no? No es algo para nada agradable, pero... Aquí un poquito de sus palabras... El habla en general de bueno del hecho, primero analiza el el hecho de violencia en el que murió su hijo, nos cuenta y nos refresca un poco sobre el tema, nos cuenta cómo está la situación legal y luego nos da por ahí una que otra reflexión. Dentro de todo lo que pudimos extraer de sus criterios, vamos a mandar aquí esta esta entrevista con el señor Erazo, padre de David. José Erazo, padre de David, quien fue cobardemente asesinado por un grupo de seguidores del equipo de liga. ¿Quiénes espera usted que respondan en algún momento por el fallecimiento de su hijo? Responsables directos serían estos muchachos, ¿no? Para, para mi criterio, el más culpable es este señor de nombres Adrián Fernando Liumitanta Sassi. ¿Por qué motivo dice usted que es el culpable directo? Es más porque él es el que comienza, según he leído el informe policial, él es el que comienza el problema, él es el que organiza la ¿cómo se dice? la emboscada. La emboscada. So, esas versiones existen en archivos de la policía judicial, todo eso tengo, inclusive tengo yo. Si algún rato en este, no puedo hacerle llegar. Entonces él comienza la planifica la emboscada, hace todo dentro del estadio con los muchachos o sea, esto es un secreto a voces como se dice. muchos involucrados y muchos amigos del mismo que le han traicionado y declarar, son como tengo como 15 declaraciones pero que son propios que él fue el, men ya. el mentalizador así es, el mentalizador de todo esto este joven tiene una, un problema se, no sé en qué, en el 2006 creo que le habían pegado, maltratado entonces tenía esta venganza y justamente tal vez se equivocó de persona y pagó los platos rotos mi hijo los otros dos implicados? Un otro implicado se llama Rodney, Rodney Manolo Chiriboga Guevara, que también es otro de las, según las versiones de las personas que nos dieron, y también es uno de los más inculpados. Uno de los que organizó sí. presumiblemente este y hecho. Y actúo en el hecho. Y aparte de eso tenemos un tercero que se llama Antonio Andrés Negrete Pessoa. Él también es un tercero involucrado que no sé hasta qué grado tuvo que ver en este, en este hecho de sangre pero también está involucrado. Todos integrantes de la muerte blanca. Todos los tres son integrantes de la muerte blanca. Pero entre en otra clase de responsabilidades pienso que la Federación debería también actuar, o sea poner reglas, no sé internas, externas no sé, pero en coordinación tal vez con la policía. En cuanto al desarrollo legal sobre el hecho específico de David, ¿en qué etapa va? Mira, en esta ya salió la sentencia ejecutoria, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, las órdenes de captura, tenemos todo, pero ahorita están detenidos juicios porque están prófugos, son los autores del asintento de mi hijo, se encuentran prófugos, entonces está detenido el proceso. ¿Ha recibido usted apoyo, tal vez de la Federación, de la Policía Nacional, es decir, de los entes involucrados que debían ejercer el control sobre este escenario este espectáculo que al fin y al cabo al ser público eh, tiene que ser regulado tanto por la policía como por quien lo organiza en este caso Liga Deportiva Universitaria de Quito y la federación al ser los dueños de los derechos ¿recibió usted algún tipo de apoyo al respecto? no, lamentablemente no he recibido apoyo de ningún lado todo lo hemos hecho a base de de mis esfuerzos y ayuda de mi familia, lo que todo hemos logrado hacer y, lo que sí recibí es un apoyo del, del club deportivo nacional, eso a lo que apenas pasó el problema, me ayudaron económicamente en lo que ¿Qué sucedió para los gastos que se hacen en ese momento? Al menos económicamente, pero a esclarecer el hecho, a tratar de hacer justicia de ninguna manera. No, en esa parte, entre clubes, no, no, no se ha involucrado. Ellos me dijeron que prácticamente no se pueden involucrar porque es un caso aislado. En un principio se había manifestado que las personas autoras del hecho de violencia habían salido del país. De lo que yo tengo entendido, se había argumentado que ese era uno de los motivos por los que no les podían atrapar. Hace rato pude escuchar que tienen ustedes información específica de que uno de ellos ya se encuentra otra vez asistiendo al estadio. Sí, eh, yo he tratado por mis medios de tratar de buscarles, capturarles, así que no ha mucha colaboración de la Policía Judicial. Pero no puedo decir, no puedo aseverar ni asegurar que están yendo al estadio, eso es un comentario. A partir del del hecho lamentable que sucedió con su hijo, tenemos, recordamos también lo que sucedió con el chico cedeño en Guayaquil, en el Estadio Monumental, sí. eh, lo que recientemente sucedió con un hincha de, de Barcelona, igual que fue asesinado a golpes. ¿Cree que se ha hecho, se ha tomado realmente una política seria para evitar este tipo de desbordes de violencia que están envenenando el fútbol? Te ha hecho algo al respecto. Mm, yo no pienso que no no se ha hecho lo suficiente. Tal vez hicieron un, tuvieron una iniciativa tras esos momentos que pasó esto. Y pero se quedó ahí. Ahora que nuevamente ha ocurrido están creo que o sea los medios como decían todo eso tratando de dar información más. Pero creo que no no no se ha hecho nada. ¿Por qué cree usted que no se ha hecho absolutamente nada al respecto? Este No, no sé. Yo pienso que para comenzar esto a erradicar, deberían comenzar con estos muchachos de la muerte blanca. Creo que ellos son los causantes de los mayores problemas que se está dando aquí en esto del fútbol. Si comienzan con ellos, pienso que esto comenzaría a tomar forma, a tomar cuerpo. Y darse un hecho, lo que, dar garantías en los estadios, en los partidos. Usted como una persona que asiste al fútbol, ¿le parece a usted que está capacitada la policía para manejar a veces a a los ninjas? Porque muchas veces vemos que la solución es tirar gas. No, no, no, yo pienso que la policía no está preparada para eso. Yo he estado en algunos partidos, he visto algunos partidos violentos y he habido broncas afuera y pienso que la policía no está preparada porque siempre ellos, ellos llegan casi demasiado tarde. Siempre hay el problema, el problema se suscita al instante, pero la policía está a una cuadra, dos cuadras, así le va a buscar. Ahorita vi un partido entre Liga de Quito y Liga, la U de Chile, sería un problema grande afuera y los policías simplemente siguen están la policía montada, se llaman, que vienen caballos. Llegaron, pero ya demasiado tarde, cuando ya iban le pegaron a otro chico, creo que era de la U de Chile, algo así que vimos. Lamentablemente a veces se quiere controlar la violencia con más violencia, que es, es un error grandísimo. Ahí estaba la parte de la entrevista con el padre de de con el señor Erazo, padre de David. Como vemos, él yo yo yo pude notar en la entrevista que él siente todavía un poco eh, ese, ese ese se nota el resentimiento hacia lo que representa Liga, ¿no? No sé Re si tú no sé si tú viste pudiste ver que, por ejemplo, la hermana del joven que falleció recientemente en el estadio de liga, igual asumió una postura de repulsión hacia el que hasta hace poco era el equipo de sus amores, al igual que el de su hermano, debido a estos hechos que, que van pasando, no y eso es parte de lo que se genera en torno a una actividad como el fútbol y en torno a, a los clubes, debido a esto, que sientan malos precedentes bueno sí ¿no? se, se termina relacionando a un equipo de fútbol con con un, un sector violento que ni siquiera representa toda toda la hinchada organizada me parece eh, esto es lo que se gana ¿no? con con este tipo de con este tipo de incidentes que que la empieza a tener una mala reputación de por sí todo un equipo que, que a tanto le, le ha costado como a liga en ganársela en el campo de juego principalmente y organizando bien las cosas a nivel futbolístico eh, con este con este enorme problema. De lo, de eh, lo destacable eh, en torno a la entrevista que, que tuvimos con el señor Arazo, me parece, es ver cómo... No se le ha dado un seguimiento adecuado de parte de autoridades Ni de las policiales, ni de las autoridades futbolísticas Tal vez incluso los clubes no se han involucrado de manera más O no se involucraron nunca de manera más profunda en este, resolver esto Y eso da pie a que nosotros digamos que no se está haciendo lo suficiente Por seguir evitando que se repitan más de estas historias A ah, los es que no lo dijimos nosotros, lo, lo dijo el señor Erazo Él justa, justamente es fuente de primera mano con todas las gestiones que ha hecho para buscar encerrar a los asesinos de su hijo y con toda la frustración que se le escucha en la entrevista podemos claramente saber que en temas legales y en temas de seguridad estamos muy complicados y ya hay varios casos ya hay varia gente varias personas que terminan falleciendo y incluso maltrezo, no se acena porque esa vez de, de o sea hay hay no solo es cuestión de los asesinatos también hay que tomar en cuenta las agresiones y tantos heridos heridos sí, de sí, consideración sí. que cuesta al fin y al cabo cuesta dinero cuesta vidas, eh, cuesta salud y como vemos cuesta reputación hablando de instituciones. No sé. Él mencionaba y tocaba algo respecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso es una indignación general con respecto a la la ecuatoriana de fútbol quien, quienes hasta ahora no se pronuncian seriamente con el caso de violencia en los estadios y y sacan este recurso de que no, no ha estado que no, no ha sido su culpa y eso hace que toda la opinión pública diga que diablos o sea si, sí. no, eres, si no, no eres parte de este espectáculo que, a qué representa la federación y por qué nos involucra directamente en estos casos de violencia es, es una Totalmente situación es. gravísima para mí, que le está manejando muy mal la federación sí, ahora justamente nosotros ya analizamos y esto, esto viene a ser una confirmación de lo que uno puede recoger en diferentes medios, de lo que uno puede recoger en las redes sociales nosotros ...ya hemos... ...hecho muchas propuestas... ...y me parece que... ...la mayoría del periodismo deportivo... ...y los aficionados del fútbol... ...hemos hecho propuestas muy similares... ...a continuación tengo de invitado... ...a Enrique Villamagua... ...él fue presidente de la Marea Roja... ...es una... ...barra organizada... ...se separó por diversos motivos... ...ahora... Es más que un aficionado Una persona vinculada al fútbol Porque también hace periodismo deportivo Es muy interesante con él Más que un conversatorio Fue oh, El extracto que está aquí Es bastante de las opiniones de él verdad Y que digo yo Coinciden con mucho de lo que ya expusimos nosotros En el podcast anterior Y de lo que repito se ha podido escuchar En diferentes redes sociales A continuación Pongo El audio recogido en Enrique Villamagua, él se queja, es un poco polémico, me parece que él busca y toca puntos bastante críticos en torno a la cuestión de seguridad. Y ahora nos vamos con la entrevista y regresamos luego de unos minutos. Nos encontramos con Enrique Villamagua, expresidente de La Marea Roja. ¿Quienes deberían hacerse cargo de garantizar nuestra seguridad como amantes del fútbol? ¿Quiénes son los que no están dando la cara? Gracias, eh, Sebastián. Eh, a ver, esto de la violencia en el fútbol, lamentablemente, se lo está analizando muy superficialmente. No es solamente señalar culpables, señalar responsables, sino que a mí me gustaría que esto de las barras ...y del fútbol en general, se analice dentro de todo un contexto social, económico y político de un país. Esto es parte de una estructura, de una superestructura social. Eh, si no se, la, eh, el, se lo analiza desde ese punto de vista, va a ser muy difícil dar con las soluciones... ...para evitar la violencia en, en, en los escenarios deportivos. Pero sí creo que tiene, eh, que, que tiene muchísima responsabilidad, por ejemplo, la ecuatoriana de fútbol. Porque regente el fútbol... Si no hubiera fútbol tampoco hubiese clubes, y si no hubiesen los clubes no hubiesen barras, no hubiesen hinchas. Aquí, por ejemplo, ¿quién tiene la culpa que se expenda licor dentro de los escenarios deportivos? ¿Por qué la ecuatoriana de fútbol no corta definitivamente la, la venta de lo que dicen bebida de moderación? ¿Usted toma dos o tres cervezas dejó de ser bebida de moderación? La ecuatoriana de fútbol no quiere prohibir porque es un principal auspiciante, pues, una, una, una empresa una empresa de licor, aunque digan eh, de, de, de, de bebida de moderación. Entonces hay aquí cuestiones económicas de fondo. Entonces, ¿cómo culpan solamente a las barras o a los hinchas que ingieren dentro del estadio de las cervezas? Si no se prohíbe por parte de quien regente el fútbol. Pero, ¿qué opina usted respecto de la manera de controlar los hechos de violencia? Es decir, ¿de qué manera se está canalizando actos de violencia? Cuando hay peleas entre hinchas, peleas entre aficionados, con la policía. La respuesta de la policía, la respuesta de las autoridades, ¿le parece que es adecuada? ¿Responde a una capacitación para saber manejar este tipo de agresiones y de situaciones en escenarios donde está involucrada mucha pasión? pasiones desbordadas, muchas veces embriaguez y violencia hay una capacitación al respecto la policía tiene, por ejemplo diferentes escuadrones el GIR, el GOE, en fin pero no tiene policía especializada para controlar los espectáculos públicos la policía no está especializada y aquí hay que hacer una campaña de prevención no se trata solamente de, de, de, de leyes punitivas hay que hacer también una campaña de prevención, de concienciación que no lo hace nadie o sea, nadie quiere responsabilizarse El ecuatoriano de fútbol dice los derechos de los partidos, de las transmisiones de los partidos son míos así dice la ecuatoriana de fútbol, pero cuando hay eh, ese tipo de, de, de situaciones por ejemplo de violencia, los escenarios dice: no es nuestra responsabilidad eso es un acto nada más eh, coyuntural, no es así entonces no hay eh, eh, la, los, la fiscalía no hay un fiscal no hay un departamento específico dentro de la fiscalía para actos dentro de los escenarios deportivos o fuera de los mismos no los existe. Una legislación deportiva no existe. Ahora escucho que quieren que quieren reformar el Código Penal. No es el Código Penal. Tiene que haber una legislación deportiva. Alguna vez fue uno o dos fiscales, pero al igual que la policía, van a ver el espectáculo, van a ver el fútbol. Eso de que se categoriza partidos como de alta peligrosidad no predispone también a la gente ya a ir con otro ánimo. Tenemos la culpa o tiene la culpa los periodistas. Aquí se están inventando, por ejemplo, últimamente que Liga Quito es un clásico, ¿cómo así? ¿De dónde sale que Liga Deportivo Quito es un clásico? Eso pasa un poco por la ignorancia deportiva. ¿no? ¿Quién lo está inventando? La prensa. Entonces la prensa deportiva también es responsable de lo que está pasando, pues. En, en, el, en el último caso, de este, de este hincha de Liga Deportiva Universitaria, solamente dieron en los primeros días dentro del ámbito deportivo, de los segmentos deportivos, de los noticiarios, y luego lo están dando dentro de Colónica Roja. ¿Por qué no lo siguen tratando los periodistas deportivos? Porque no investigan. Hay que hacer una, una culpa, una mea culpa también al periodismo deportivo. Entonces también la prensa tiene responsabilidad en esto, no solamente las barras. Aquí tiene que, haber, tiene que haber una responsabilidad social, total. Por eso es lo que digo, el problema de las barras no es un problema de las barras, es un problema de la estructura y la superestructura de la sociedad. Y en este caso una superestructura del fútbol, involucrando todo lo que tiene que ver medios de comunicación, federación, clubes, clubes hinchadas... O, obviamente a todos Y sponsors también al parecer ¿no? no Lógico pues, pero si en otros países hay los sponsors de, eh, Los auspiciantes de licor De licor, no solamente cerveza De licor, pero no venden pues dentro de los estadios Aquí en cambio se hace a la inversa Se vende más dentro de los escenarios deportivos Y eso se tiene que cortar Existe un... En palabras criosas, lavarse las manos a gran nivel De lo que vamos viendo sí pues Y hay complicidad también ¿Cómo es, usted cree, ¿Cómo es posible que eh, la muerte de David Erazo, que fue en una emboscada, preparada, premeditada, por varios de los integrantes de, de, de la barra de la muerte blanca, hasta hoy no los detengan pues a, los, a, los, a los culpables? Pero cuando hay un problema con la esposa de algún asambleísta, o cuando le roban a algún ministro, en menos de 24 horas están detenidos. Y sin embargo estamos hablando de hechos que por tener un impacto mediático enorme también tienen la misma repercusión o quizás más importancia porque llegan a mucha más gente al ser el fútbol un deporte popular. Pero eh, es solamente mediático. Pero ¿qué más importancia podría dar o qué mejor mensaje podría dar usted que aplicando sanciones o correctivos en un escenario masivo como el fútbol? Entonces necesitamos soluciones inmediatas. Deme algunas, por ejemplo, que a usted se le puedan ocurrir. A ver, los controles dentro de los escenarios, primero, que no se venda en absoluto cerveza ni licor dentro de los escenarios deportivos, que vayan agentes de civila al interior de las barras a ver quién consume droga. Sí, y que se hagan operativos. O en todo caso, me parece más importante quiénes la venden o quién es? exacto, más que nada quiénes la quién es la venden. En los estadios, por ejemplo, en el Estadio Olímpico Atahualpa, no pueden en la misma boletería vender los boletos para la hinchada de Liga y de, eh, y del Nacional o del Nacional y del Deportivo Quito. Hay boleterías norte y sur y no las utilizan, ¿por qué? Porque los clubes no quieren gastar, no quieren pagar a dos o tres boleteros más, o sea, quieren ahorrarse cuando hay boleterías diferentes para que no se choquen las hinchadas. Para que no estén en la misma fila la hinchada del Quito y del Nacional, la hinchada del Nacional y de Barcelona, en donde comienzan los roces. Tiene que, tiene que Todo eso tienen que analizar. O sea, no es solamente cuestión de sancionar, hay también cuestiones que se puede prevenir y son facilísimas. Se estableció aquí por cuestiones de delincuencia una regulación sobre la venta de alcohol en los días domingos en específico y hasta ciertas horas en el resto de días pero usted que es alguien que asiste mucho al estadio al igual que yo ¿se vende o no se vende harto licor en las gradas de los estadios? no hablamos de cerveza hablamos de trago fuerte ¿cómo explicarnos que cuando ingresan las hinchadas les revisan absolutamente todo y si llevan humo ahora ya no les quieren dejar pasar si llevan banderas no les quieren dejar pasar Y dentro del estadio, ¿cómo, ¿cómo entendemos nosotros que en cambio venden licor en botellas de vidrio? Entonces, ¿no habrá, no pasará algo con los, con los quienes controlan las puertas? Se propone que se venda cerveza solo con alimentos. ¿Eso es una solución o es una burla? Lo segundo, eso es una tomadura de pelo. Es una, no debe venderse absolutamente nada dentro de los escenarios deportivos. Así como lo hace la concentración deportiva de Pichincha. En los espectáculos deportivos no se vende absolutamente nada, ni se puede siquiera un cigarrillo, ni en el Coliseo Julio César Hidalgo, ni en el Coliseo Rumiñahui. Ahí está un ejemplo, que sí se puede hacer. ¿Por qué no lo hacen en el estadio? Porque hay intereses económicos. Pero sigamos con más soluciones que se le que las pueda usted proponer como un aficionado y alguien que participa del fútbol. Que se dividan definitivamente las barras qué pena que tengamos que llegar a eso pero hay que dividir y diferenciar definitivamente las barras cuando juega Barcelona en Quito le dan el 70 o el 50% a Barcelona. ¿por qué? ¿cómo así? ¿solamente por la cuestión de plata? entonces, ¿quiénes son los culpables? también los dirigentes, pues les interesa más el dinero que la seguridad de los hinchas, de sus propios hinchas entonces aquí se tiene que dar lo que dice, el 10% de la capacidad de cualquier escenario deportivo para linchar a visitante no más Y las hinchadas visitantes son las primeras que deben salir de los estadios, no las locales, por Dios entiendan, porque los locales se quedan y planifican para atacarles cuando salgan los visitantes. ¿Por qué le asesinaron a David Erazo? Porque, lógico, sale primero toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, planifican la emboscada para los 15 o 20 que se quedaron finalmente de la marea roja y, y, y lo mataron pues y cinco heridos más. Y regresamos al tema de capacitación, conociendo el emplazamiento que tiene el estadio de Liga, el laberinto que es ahí, es ideal para cualquier eh, emboscada, eso denuncia que... una vez más la falta de conocimiento. Eh, eh, creo que es el, el estadio lamentablemente más inseguro del país. Es moderno sí, pero es más inseguro. No puede ser que, que en la platea alta esté la visitante y en la platea baja esté la barra local, que tengan que compartir los mismos las mismas baterías sanitarias, que, que ingresen por el por el mismo sitio y evacuen por el mismo por el mismo sitio. Esto no se ha visto pues en otros escenarios deportivos. Ey. ¿Alguna propuesta más, alguna otra idea que se le ocurra? Porque, bueno, nos estamos focalizando tal vez un poco en Liga, cuando, insisto también en que el hecho no es aislado solo de Liga, sino no, no, es generalizado. No, no. ¿Alguna es... otra propuesta, alguna otra idea que nos pueda compartir? Insisto, eh, o sea, esto es esto es general. No estoy hablando solamente por una o dos barras. Esto es general. Si no se lo ve el problema global, no va a haber soluciones. Yo creo que es indispensable que se debata en la Asamblea Legislativa una ley deportiva, pero de veras en donde consta absolutamente todo y no tiene por qué estar involucrándose el código penal si hay sanciones para algunos violentos eh, dentro de las barras tiene que constar en la legislación deportiva bueno, creo que son las básicas las que, las que, eh, las que he planteado yo creo que eh, es importante que se capacite eh, tanto a dirigentes cuanto a, a a las barras que se capacite el periodismo deportivo si hablamos todos los días de fútbol pues Entonces también que se capacite el periodismo. El periodismo no está capacitado lamentablemente. O usted no escucha en, en, ver... en algunas transmisiones deportivas que le dice árbitro sin vergüenza no fue pa no fue penal. Eso no, no eso eso incita a la violencia pues. El lenguaje del periodismo deportivo en nuestro país tiene que cambiar. Para eso es los gremios de los periodistas. En Quito tenemos el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador que parece estar en, en acefalía Tenemos la PDP. Tenemos el Círculo de Periodistas a nivel nacional. Ellos tienen que autocapacitarse, pues. Para eso hay dirigentes, ellos tienen que capacitar a sus propios socios. Este es el vostro programa programma. calcio y asociados. fútbol asociados, como pudimos escuchar fueron importantes las, las opiniones, como te había dicho, como había comentado son además soluciones que ya mu muchas veces hemos repasado, nos hemos cansado de emocionar incluso no recientemente sino ya en otras ocasiones en las que se toparon estos temas relativos a la violencia en el fútbol nacional. ...sabes que me parece... ...importante los temas... ...que topa el señor... ...Villamagua... ...cuando habla bastante de capacitación... ...me parece que es importante... ...capacitación del periodismo... ...capacitación de... ...de policía... ...y... ...también es... ...es, es importante lo que él menciona... ...en torno a... ...buscar... Este, ¿Cómo te explico? Buscar articular lo que ya está creado O lo que se pueda crear en cuanto a normas de comportamiento En cuanto a leyes, a códigos con la realidad Que es algo que no está sucediendo Así de sencillo Porque ya existe la posibilidad de sancionar a las personas Que se portan de manera violenta en espectáculos públicos Principalmente en el fútbol Pero no se lo ha hecho respecto de lo que él hablaba de los fiscales que en algunas ocasiones han asistido principalmente a clásicos del astillero para actuar de oficio como se suele decir y captar ahí directamente los, a los violentos, llevarlos presos, eso ha pasado en dos o tres ocasiones cuando es algo que ya faculta la ley desde hace rato y que se puede hacer, no pero no hay una aplicación de de, de ...de los códigos y de la lógica que representa la, la ley deportiva, que ya existe y se puede mejorar sin ninguna duda, Edison. Bueno, sí, la, la cuestión sería aplicar la, las respectivas sanciones y, no sé, eh, tomarlo en serio, básicamente es eso... No, el señor Víctor Amagua ha expuesto varios de los puntos que nosotros hemos expuesto, que cualquier aficionado al, al fútbol ha expuesto, pero simplemente no se aplica. Eh, en este, en este fin de semana tuvimos el problema de, de los. Eh, aficionados en Ambato que se quedaron sin entrar al estadio Bellavista con boleto en mano. Y esto es también otro tema de seguridad, puesto que ya como te había dicho en el anterior segmento, son dos tienes dos opciones ahí. O bien hubo mucha gente que entró sin pagar, mucho colado, o bien se hace, se imprime más boletaje del que se debería. En ambos casos es una situación peligrosísima para el El aficionado y la cual también no se toma en serio Sabes qué es curioso Edison? Pude yo ponerme a leer Algo de lo que son Algunas medidas que por ejemplo Se adoptaron en Inglaterra Y que aquí en Sudamérica en general No se han aplicado Y están, mucho, están muy orientadas O sea El espíritu de las normas estas Que permiten al fin y al cabo Y como resultado final Controlar y garantizar El espectáculo ...darle seguridad al público... ...están pensadas desde la comodidad del asistente... ...tanto en lo que tú señalas del sobreventa... ...de falsificación de entradas, colados... Eh, ...problemas con el boletaje, con el aforo... ...tanto en lo que señalaba el señor Villamagua... ...respecto de entregar, en un caso específico de Barcelona... ...mencionaba él entregar por poco todo el boletaje a la hinchada visitante a costa o omitiendo incluso la comodidad y el respeto a tus propios hinchas. Todo eso indica que aquí se está viendo todo en función de obtener réditos, pero no se ve no se piensan las cosas en proporción a darle comodidad y seguridad al asistente, al que consume al fin y al cabo el espectáculo, que es el espectador. Y como te comentaba, yo leí ...algunos puntos específicos... Que, ...que podría mencionar ahora mismo... ...por ejemplo... ...se exige en Europa... ...y se cumple con eso... ...es esto de la proporción espacial... ...que debe haber en un estadio... ...por cada hincha... ...que a su vez se ve reflejada en poner... ...los asientos... ...las butacas... ...que además no solo tienen que ser butacas... ...ahí se establece que tienen que ser butacas... ...con espaldar, imagínate... para ...que veas con comodidad, en paz y para evitar las aglomeraciones... ...y de alguna manera también obligarte desde otra manera a que te sientes... ...a que eh, ubiques, a que te ubiques en tu localidad. Además se exige que por cada localidad exista una puerta lo suficientemente amplia... ...con medidas establecidas para la evacuación. No solo eso Edison, también se exige por ejemplo que haya un bar, baterías sanitarias... Por cada, por cada localidad Y que las baterías sanitarias Así como los bares Cumplan con ciertos controles de calidad En cuanto a limpieza Sean bien iluminados Incluso se exige que haya puertas De ingreso como de salida Y que sean diferentes Las de ingreso al mismo estadio A las mismas localidades Incluso las de ingreso y salida En los baños o en los bares O sea es Esto va todo en función del confort del asistente para que se sienta bien tratado e incluso para mejorar la circulación dentro del escenario deportivo. Se exige también que haya un centro médico por cada localidad, es decir, que al menos exista un punto en el que haya equipo para RCP primeros auxilios, ese tipo de cosas por cada localidad en el estadio, imagínate, ese tipo de cosas aquí no se cumplen ni de lejos y claro, y muchas veces circuitos en... cerrados de seguridad, todo ese tipo de cosas, muy poco de eso se cumple acá lo único que podemos decir es que de milagro estamos vivos, ¿no? porque varias de esas son normas elementales de seguridad y es complicado así es, Edison eh, eh... vamos a seguir tratando a lo largo de de nuestras emisiones de este tema Y a ver si le podemos dar un mayor desarrollo Bien, Edi Vamos a la siguiente pausa musical Al volver vamos a ir con Miscelánea Internacional Tenis eh, Ya arranca la Fórmula 1 Obviamente la Champions League Etcétera, etcétera Ok, okay amigo Vamos a irnos con un tema De Aisoli ya regresamos aquí con este Blue En full Asociados Que hemos estado muy dance el día de hoy en poco estamos de vuelta fútbol y asociados. Así es y de regreso aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World porque Metal World nos asesorían software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096. Estamos en el remate del programa. Eh, hoy día nos hemos alargado un poco de más por los invitados. Yo no he hablado mucho. Tú hoy día Eddie, es el que te has robado más del show. Ahí has estado bastante. No, pero vos conseguiste las entrevistas. ¿no? Lengua o sea... larga, así que bueno. En fin. No, si sí, sí, no, no conseguías las entrevistas, ni modo, o sea, este programa hubiera acabado hace rato, en fin. Eh, vamos con la Champions League, en este momento se jugaron los cuatro partidos restantes de octavos de final, ya tenemos los todos los cuartos finalistas, mm. resta por saber quién irá contra quién, este sorteo se hará este viernes. Sí. Muy probablemente quienes escuchen ya sabrán quién irá contra quién. Pero bueno, les vamos repasando lo que sucedió con los partidos. Duelos muy Música. apasionantes. Benfica derrotó 2 por 0 al Zenit. Música. Bueno, esos fueron los de la semana pasada. Vamos con esta semana en el cual el Bayern despertó por fin el Bayern. No, es cierto que ya estos juegos ya hablamos hace rato, ¿no? Sí, <ríe> boludo. Y, y ganó 7 por 0 al al buen Basel suizo. Oye, oye, pero no hablamos no. de los de los juegos del jueves, pues loco. O sí, de la Poel Lyon, claro. Barcelona, Liverpool, sí. Todo ya ya teníamos todo eso. esos, sí, esos sí, fueron sí, entre los... martes y miércoles, sí, sí, ¿no? Perdamos Lo... más tiempo. El Lo Bayern 7-0 que... al Basel, como nos estabas contando. Y la música. ¿Qué es la música? De la Champions. Si no, ah. no hablo. No, mentira. Eh, bueno, eso pasaba el martes. También el, el Olympique de Marsella pasó de fase. Perdió 2 por 1 frente al Inter. Pero ese 1 por 1 uno llegó. Estaba 1-0, ¿no? Con eso se sí iban a penales. Eh, pero ese empate 1 por 1 llega en el minuto 90 de la escuadra de Didier de Champs. Oye, qué veterano que está de A mí me espeluznó. Y si del Mundial al 98 y de hasta acá fue ayer. Y ya está sí. veterano el man. ...y bueno. eso, el problema es que uno se, se siente también veterano. no Claro, y, y bueno, en fin. Llegó el 2 por 1 el Inter muy tarde. El gol de visitante lo era todo para el cuadro francés que accedió a los cuartos de final. El día de hoy el Madrid La Champions Ya yeah. Y eh, ese, ese que tú decías Del Internacional Marsella Con las justas del gol de Brandao Que entró además al cambio Le dio la clasificación ante un Inter Que luchó y luchó pero Oye Otro, eh, un grave problema que tienen los Ambos milanes son Las defensas y las plantillas bastante Envejecidas ¿no? Y La defensa del Inter es de terror, hoy Sí. Eh, bueno, y le paso el Marsella. Decías Real Madrid 4 por 1 sobre el CSK Moscú. Facilito para el cuadro del Madrid. Gran actuación de Pipita y Guaín. Y bueno, sí. se va hacia los cuartos de final buscando el cetro máximo. El Chelsea derrotó 4 por 1 al Napoli. Una un partido pena. totalmente desconocido del cuadro italiano. Estuvieron deambulando en la cancha casi todo... ...casi todo este, este encuentro... ...se me quedó y mi candidato bueno, en segundo, para semifinales... ...en un... Eh, ...estaba 1 por cero pues en el primer tiempo... ...rápidamente en el segundo... Un, ...una brillante jugada de... Eh, ter, eh, ...más bien dicho un gol de John Terry... ...ahí el... ...el papi de las nenas... ...John Terry... <risa> De las negras pero pone... de las ajenas <risas> de, Pero solo de las ajenas sí, así es 2 por 1 2 por 0 <risas> ah, sí, por por De ahí Inler pone ese 2 por 1 Esperanzador para el Napoli Que igual estaba bien desubicado en cancha 3 por 1 llega Con eh, Casi sobre el final Y en el, en el alargue llega el 4 por 1 Para el Chelsea Pasan Lampard los... ¿no? Eso penal. fue pen, penal de Lampard fue el tercero Ivanovic el cuarto y con eso pasa el cuadro londinés es el único cuadro inglés que queda con vida en esta actual Champions quién diría no de lo que antes dominaban estos cuadros ahora están en problemas está parejito no hay dos españoles Barcelona Madrid dos eh, dos qué el resto ya no tiene dos no el resto un, es uno uno uno Un italiano, italiano el Milan, un, un portugués el Fica, un, un, un Francés el Olympique, un inglés el Chelsea y un de Chipre, un Chipriota el Apoel, que esta es la gran sorpresota, sin duda. Y un alemán. Eh, que... Se espera, ¿no? El sorteo de. Champions League este viernes, la UEFA no vamos a poder eh, relatarla en este programa porque se juega toda mañana, el partido que más nos interesa, Athletic de Bilbao versus Manchester United, se anuncia que vuelve con todo Antonio Valencia, ya viajó pues hasta hasta el País Vasco con toda la plantilla y, y es probable que esté en la alineación titular y si no de ley juega porque juega un par de minutos pero en vista de lo que sucedió en Old Trafford la semana pasada con ese 3x2... Tienen que ir con todo. Hay que jugársela, sin duda. Y pisará un nuevo gran campo como San Mamés ya acostumbrado el Toño a estar en los históricos de los grandes escenarios. Bueno, sí, eso es con hasta la... Hasta como la... anécdota es bacán, imagínate. Ah, sí, claro, cuando jugué yo aquí, sí, como, como chiste, ¿no? como cuando uno... Ya... Cuando jugué en, en Miraflores, en San Juan, etcétera, obrero <risa> Independiente. Bueno, ya ves. Eso sí. Es. El, se está desarrollando el Indian Wells. En estos momentos, Juan Martín del Potro ganó el primer set, 7-6, 7-2 en el tiebreak. Segundo va 3x2 igual arriba. En este, este, este que es Masters Smith, el segundo del... ¿El primero o el segundo del año? En el, es uno de los masters, el Indian Wells se juega tanto chicos como chicas eh, resultados de hoy Djokovic le ganó a Andújar 6-0 6-7 y 6-2 Almagro a Verditch 6-4-6-0 Jill Simmons a Harrison 7-6, 5-7-6-1 Isner le derrotó a Evden 6-4-7-5 Roger Federer eh, sufrió para ganarle a Belucci 3-6 pierde el primer set de 6 y 6-4 Nalbadian le derrotó a Songa. 3-6, 7-5, Nadal a uh, Dolgopolov Dolgopolov 6-3, 6, 6, 3, 6 Las chicas todavía está con vida eh, María Sharapova que es lo que me interesa eh, Ana Ivanovic derrotó a, a Gozniaki hoy, la número uno Gozniaki revive a Anita Ivanovic eh, eso contra el, el Indian Wells Eh, los Master Series. No, todavía falta. Para Miguel eso, Hidalgo, ya. Pitó, técnico universitario Liga Deportiva. Ah, sí, sí, le dieron palo al pan. Sí, sí. Eso, eh, una va a empezar la Fórmula 1, oye, en este fin de semana, con sí. el Gran Premio de Australia, Circuito Albert Park, en Melbourne, eh, va a haber 20 grandes premios. Eh, nunca ha habido tantos en la historia y cada vez van a haber más, seguramente el que se va a incorporar es el de Estados Unidos circuito nuevo, va a correrse en Austin, estado de Texas eh, eso va a ser en noviembre, se reincorpora el de Bahrein, que estuvo suspendido por las revueltas que había en ese país claro. y la primavera árabe, etc etcétera eh, pues, este no se le paró mucha bola ¿no? como... y ahí ya me van a decir... Uh, es revolucionario pero como estos panas son pro y no no les han dado la cobertura claro, me parece bueno. sí no digo, y eso es cierto eso es cierto tampoco no es cuestión de que radicalices tú, tu opinión digo nada más la verdad nada más eh, bueno los equipos para esta temporada entonces de la Fórmula 1... Eh, Red Bull repite la Fórmula ganadora Sebastián Vettel Mark Webber bohemí eh, va a las pruebas Eh, McLaren Mercedes con su británica dupla Johnson Button Lewis Hamilton Ferrari igual repite con Fernando Alonso y Felipe Massa eh, Mercedes con Schumacher que no sé hasta cuándo le van a hacer pilotear al pan hasta que se hasta quede que sin vértebras, no camisetas no sé junto con Nico Rosberg escuadra muy alemana eh, Lotus con el gran regreso del Iceman eh, Kimi Raikkonen Y Romain Grosjean completando el, el equipo. El Force India con Di Resta y Nico Hulkenberg. El escudería Sauber con Kobayashi y Sergio Pérez, el mexicano. La Toro Rosso va con Daniel Richardo, de, es australiano este muchacho. Y John Eric Bernstein. Eh, francés el, el, este piloto Williams apunta a un equipo sudamericano con Pastor Maldonado y Bruno Sena eh, la, el Caterham escuadra Malaya F1 Team con Kovalainen y Petrov la escudería Hart F1 con De La Rosa y Kartikeyan el hindú Y la el debut de la escudería rusa, Marusia F1 Team, con Timo Glock y el francés Charles Peek. Oye, tienen una tester chica, este, esta escuadra rusa, la señorita María de Villota. ¿Mm? Ponte. Y es un hecho curioso. Bueno, eh, sí, sí, para la anécdota. Ahora sí vamos con lo que es tablas de posiciones que tanto me insistes debido a la música que estoy escuchando. Desde hace ratazo. Es que nos hemos alargado bastante en el podcast. Pero bueno, a ver, primera fase, primera A Primero está Liga Deportiva Universitaria de Quito con 11 puntos más 8 de gol diferencia, segundo el Independiente José Terán del Valle con 10 y más 4, tercero la Liga Deportiva Universitaria de Loja con 8 y más 1, cuarto el Nacional 8 puntos menos 1, Quinto el técnico universitario con 7 más 3 Y sexto aparece el MLE con 7 puntos más 1 Le falta un partido por disputar Al igual que a Barcelona el clásico del astillero se había pospuesto, está en el séptimo lugar, el cuadro amarillo con 6 más 2, octavo el deportivo Quito 5 más 1, noveno el Manta, 5 menos 1, décimo el Cuenca, 5 menos 4, décimo primero el Macará, 4 menos 2 décimo segundo el Olmedo, 0 y menos 12 eh, voy a decir brujo yo mismo pero ahí están ya en los últimos los que yo decía que iban a estar últimos sí, ah, ¿no? serie B Vamos con la serie B hasta el momento, se han jugado tres fechas, primero está Limbabura con 7 y más 3, repitiendo un buen año, Grecia de Chón está con 6 y más 3, Ferroviarios con 6 y más 2, Deportivo Quevedo, cuarto con 6 y más 2, quinto Laute de Cotopaxi 4 más 1, sexto El Espol y el equipo El Gallito con 4 y 0. Séptima la universidad. La Católica con 4 más 1, Las Hogas en octavo lugar con 3 y 0, Rocafuerte noveno 3 menos 2, Mushuk Runa 13 menos 3, décimo primero Valle del Chota 2 menos 1, último lugar River Plate de Guayaquil 1 y menos 3. Y sin más debemos irnos a de lo que será la siguiente fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol Edison. Así es, Primera. fecha que se jugará entre viernes y domingo una vez más la número 7 arrancamos entonces en el estadio Olímpico Atahualpa cuando el Deportivo Quito, perdón, el Deportivo Quito enfrente a la Liga de Loja. Viernes 16 de marzo 19 horas de Ecuador. Me juego por el empate ahí va un uno por uno Edison, ¿qué opinas tú? Victoria de Deportivo Quito 2 a 1 Siguiente juego Esto en día sábado, el único que se disputará en sábado repito en el Real Estamarindos no sé cómo irá a aguantar ese estadio porque encima más van a programar doblete porque primero va a jugar la Grecia pero en el choque de fondo Nacional eh, visitará al Manta Fútbol Club 16 yo creo que lo gana 2 por 1 el Manta un gol mediante el chambazo clásico y típico el Nacional empata 1 por 1 con el Manta según mi pronóstico, el resto de juegos programación Programación de día domingo. ¿Qué tendremos en domingo, Edi? En el Estadio Olímpico Atahualpa, luego de haber contemos cerca de 16 años, 15 y piquito, Liga es local en el Estadio Atahualpa, eh, porque se suspendió el estadio lógicamente tras los acontecimientos ya conocidos. Liga enfrenta Deportivo Cuenca. Who runs every shelter señalabas que estas sanciones, sea como sea que se las den, no afectan realmente o digamos no crean precedentes. Mucho más que se puedan recordar más. Por eso de que más bien tu opinión era que se debería jugar sin público. Cuando debería se jugarse que se sin estamos. público. El, el, la sanción es que tengan 15 minutos más de bus la hinchada de liga. si sí, no... Aunque no, no, no el 95% por ciento de la hinchada de liga no es culpable de lo que aconteció, pero una sanción debería ser realmente ejemplificadora y, y esto me parece ridículo. Pero bueno, en el Atahualpa Liga Deportivo Cuenca. We Gana Liga 2 por 1. Gana Liga 2 a 0 en mi criterio. En diciembre de 1996, creo que fue más antes, en noviembre. Eh, no, no, fue en diciembre el último partido de Liga como local en el Atahualpa. Le había vencido 6 por 0 a Liga de Puerto Viejo. Partido que duró solo un tiempo, porque esos 6 goles se anotaron en un solo tiempo. La Capira dijo, bueno, hasta aquí nomás. Descendió no más a serio. Ajá. Y Liga se salvaba, verás. Ahí quedó décimo de 12. Bueno, el, la anécdota histórica. Mientras tanto, a la misma hora pero en Riobamba el Olmedo enfrenta al Independiente del Valle. Ay, ay, ay. Yo le doy el chance al Olmedo que gane 1-0, no, al menos a que salga de perdedor y se ponga más emocionante la cosa por ahí abajo. ¿Qué opina usted ustedes? Uno por uno eh, le doy el chance que sume su primer punto el cuadro de Riobamba. Siguiente juego. Eh, esto a la una de la tarde, uno de los juegos que llamará más la atención del aficionado en el Bellavista de Ambato, 13 horas de día domingo, domingo dieciocho, el cuadro del Macará enfrenta al Barcelona Sporting Club. Creo que empatarán... O oh, no, Barcelona gana 1-0 de visita. ¿Qué opinas, Eddie? Empate uno por uno. Yeah. Siguiente juego. Finalmente en el George Capwell de Guayaquil, el MLEC recibe al técnico universitario. Esto será a las 16 horas, también en domingo. ¿Tú opinas qué, Eddie? 2 por 1 para el bombillo. 2 por 1 para el local. Yo voy por el 2 por 0 para el local. Ok. Bueno, ent entonces eso viene siendo todo por el programa de hoy. Está... Del Potro acaba de ganar... el... Bueno, un game. Está 4-3 en el segundo set. Y nos vamos despidiendo. ¡Oh! Sí, esto ha sido todo por hoy en Fútbol y Asociados. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Soy Borreo y me despido. ¿Es ¿Sí? Che, esto es Fútbol y Asociados.